corazón palpita, encuentra una canción para seguir activo, hasta el león más fiero se somete al amor, en algunos casos la vida se agota antes que el amor. En el amor, vale más una nota musical que cien palabras. La ruleta de la vida gira y gira. La ruleta de la vida gira y gira. Creando y creando historias hechas canción. Encontrando a sus intérpretes para escribirlas y cantarlas. Cuando Cupido quiso enamorar con serenatas, bajó a la tierra... Y eligió, y eligió al Grupo, al grupo, el grupo senciso senciso de, México, de México, de México, de América. Los Acosta. Los Acosta. Los Acosta. Y aquí están, con una playa de éxitos, moverán una vez más, la fibra más sensible de tu alma. Los, los Costa, Costa. El grupo consentido de México, de América. Ahora mismo en directo sus éxitos y hermosas melodías. Si te atormenta alguna canción, igual que. piorando EN questo un cuore che Ik me hier in het me partiste in dos. leven ga. Ik ben blij dat ik me hier in het leven ga. Ik ben blij dat ik me hier Carlos Acosta Rompiendo barreras con sus mismas ideas En la, mirada, en la Héctor Ojeda Estremecimiento de pensamientos y notas que elevan el alma En el maldito doctor, doctor. doctor Ernesto Acosta vuelco de ternura y texturas musicales, con sus ideas impredecibles. En el Flo Sergio Acosta. La fuerza inspiradora, sentimiento puro en todas sus melodías. Doctor, Richard. Stop! Oh.